tele Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Son las 9 de la mañana. Bienvenidos al programa La Glorieta de este lunes, 21 de octubre. Tenemos ya una temperatura otoñal, 14,7 grados. El tiempo ha cambiado y también cambiará la hora final de esta semana. Con la amenaza de lluvias, que podrían ser muy intensas por la gota fría en el norte de nuestra comunidad valenciana, comenzamos una semana que estará marcada por el inicio del Festival Medieval de Teatro. Este año, por ser impar, no tendremos misteri, pero sí ese mercadillo que se inaugurará este jueves y que va a invadir durante todo el fin de semana los alrededores de Santa María y las calles adyacentes del casco histórico. Hoy en nuestro programa La Glorieta, la cultura ocupará un lugar destacado con la entrevista que mantendremos con el historiador y director de la cátedra, Pere Ibarra, de la Universidad Miguel Hernández, Miguel Ors. También hablaremos con responsables del Instituto Joanot Martorey, de Elche, por haber logrado el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer. Tendremos a los responsables de la nueva plataforma que se ha creado en Enche para dignificar el cuidado de las personas mayores en los geriátricos. Una entrevista que se enmarca dentro de este mes, octubre, que está dedicado al colectivo de la tercera edad, el de las personas mayores. Y por ser lunes no faltará... En una hora a las 10 de la mañana nuestra tertulia deportiva con nuestros compañeros Paco Gómez y José Antonio González Que hablarán del Elche Club de Fútbol y del partido que disputó el sábado en casa Eso será en una hora, pero antes iniciamos este programa como siempre lo hacemos Con las secciones de música 101.4 Tele Radio Marca La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues ya lo saben, vamos a hablar de las secciones de música. Saben ustedes que la primera es la de las canciones dedicadas al cine y hemos escogido uno de los temas más románticos cinematográficos. La canción de la famosa película Ghost, la que nos llevó Más allá del amor. I'm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 Be your love to La canción del amor, la banda sonora de Ghost. Y en la sección de clásicos de jazz recordamos a Louis Jordan. Fue saxofonista, pianista, cantante y líder de orquesta estadounidense de blues y uno de los pioneros del rhythm and blues. Hey boy, hey boy, hey, hey, what you doing, man? Cut it, hey, what you going, what you going do? That ain't the piece we supposed to play. Come on. Well, I guess I better get on in here with it. <laughs> Cause Caldonia is her name. Caldonia! Yeah! Caldonia! Yeah! What make your big head so hard? Mom! I love you. Love you just the same. I'll always love you, baby, Because Caldonia is your name. son keep away from her but mama didn't know i was in love with caldonia so i'm going down to caldonia's house and ask her just one more time caldonia caldonia what make your big head so hot Pues hemos escuchado todo un clásico de jazz, Luis Jordan. y en la sección de poesía hecha canción hablamos del cantante Quique González, actual, quien acaba de lanzar el single y el videoclip La nave de los locos como adelanto de su nuevo disco, Palabras Vividas, publicado precisamente el pasado viernes. Un nuevo trabajo fruto de la colaboración con el poeta Luis García Montero, quien ha escrito todas sus letras. Terra verde del amanecer se ha puesto a revisar fotografías. La ciudad se pregunta quién va a ser el voluntario de las utopías. Nuestra consigna hoy es resistir. Colocaos delante de los focos. Expertos en vivir La nave De los locos De amor y de ilusiones. Después de tantas cosas aquí estamos, herederos de todas las canciones que faltan por cantar. Somos los amos de la mejor poesía callejera. Corazones sencillos o barrocos, aquí cabe cualquiera, la nave de dos lados. Después de tantos ríos, en las esquinas de la despedida, las luces en los bares más tardios, las noches en la boca más vivida no te expliques, no te digas lo que haces. Są pocos Con guerras O con paces Pues esta es la poesía de Luis García Montero, hecha canción por parte del cantante Quique González. Y como estamos en otoño y el tiempo acompaña para la nostalgia, si tienen la posibilidad, allá donde estén, de ver en estos momentos la lluvia caer tras los cristales o sobre las hojas, disfruten con esta hermosa balada de otoño del cantautor Joan Manuel Serrat. <música>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 Tras de los cristales llueve y llueve Sobre los chopos medio deshojados Sobre los paldos tejados Sobre los campos llueve Te podría contar Que está quemándose mi último leño en el hogar Que soy muy pobre hoy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 volverías a mi lado se va la tarde y me deja la queja que mañana la vieja de una balada en otor. Detrás de los cristales llueve y llueve Sobre los chopos medio deshojados Pues tras esta música tan apropiada para este día de otoño tan romántica, en la sección cambiamos, cambiamos de estilo, y en la sección de música actual les vamos a presentar un tema que anima a todos y nos alegra el corazón, que nos hace falta, tras la balada romántica de Serrat. Se trata de la revolución sexual de la Casa Azul, un tema que no consiguió ganar las votaciones para entrar en Eurovisión hace varios años, pero que tuvo buena promoción al salir este tema, esta canción, en varios capítulos de la serie Merlí. Pronosticas la revolución sexual Tú, que decidiste que tu amor ya no servía Que preferiste maquillar tu identidad Hoy te preparas para el golpe más fantástico Porque hoy empieza la revolución sexual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 con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 24 minutos de la mañana y después de escuchar todas las diferentes canciones de nuestras secciones musicales, vamos con la primera entrevista. Lo hemos dicho al principio, el Instituto Público Joanot Martorey de Elche pues ha sido uno de los ganadores en la edición de este año del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer, que reconoce aquellas prácticas educativas de centros sostenidos con fondos públicos que hayan desarrollado acciones, experiencias, proyectos o propuestas destinadas a sensibilizar, concienciar, desarrollar ese espíritu crítico y fomentar sobre todo la participación activa del alumnado en la consecución de una ciudadanía global, solidaria, comprometida y eh, en el desarrollo humano y sostenible. Pues bien, para hablar precisamente de este premio y de quienes están detrás de este proyecto que ha sido merecedor del Premio Nacional de Educación, tenemos con nosotros a la profesora del Departamento de Filosofía del Instituto Joanot Martorey, en Carnadia. Muy buenos días, Encarná. Buenos días. Ante todo, enhorabuena. Muchas gracias. Y esto no es un trabajo de un curso académico. No, no. Este, este proyecto está dentro de una línea de trabajo que lleva a cabo un grupo de profesores que es variable. ¿no? Eh, estamos en una asociación que se llama Obrimuna una Finestra Almón, ...y que lleva trabajando en proyectos cooperativos eh, desde el año 2008. Entonces, eh, ¿quiénes forman esta asociación? Pues profesores y profesoras que se sienten eh, comprometidos con eh, la situación, digamos, del mundo... ¿no? Eh, ...y la idea es el mundo, lo, lo que nos parece que son desigualdades, injusticias y la marcha o la deriva que, que tiene el ser humano en, en relación a, a su propia casa, que es el planeta. Entonces, bueno, hay profesores y hay profesoras de biología, de historia, de, de lengua, de yo soy de filosofía, eh, trabajamos de manera interdisciplinar, porque pensamos que está todo, bueno, pensamos, no, está todo conectado, nosotros dividimos el mundo en áreas para poder estudiarlo, pero en realidad el mundo es uno solo, y el ser humano es una especie y cada uno en, desde donde está ¿no? intentamos que eh, la educación o lo que hacemos dentro de las aulas se conecte con, con esa deriva y que, y que cada persona se plantee desde su trabajo y, y también sobre todo eh, plantear a los estudiantes y a las estudiantes que lo que estamos haciendo dentro de clase tiene que ver con qué tipo de mundo queremos, en qué tipo de mundo queremos vivir, porque ellos y ellas se están preparando para ser ciudadanas de, de, de del mundo. Andan, claro. <risa> para erradicar las injusticias, la pobreza, sobre todo. Claro, pero sobre todo se trata de ver también de dónde vienen esas injusticias y esa pobreza, las causas. Esto es lo que ha explicado los motivos. Esta es la propuesta que ha ganado. Ustedes la han llevado a un papel, pero la están llevando a la práctica en las aulas. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Pues desde cuándo, desde 2008 es cuando se pone en marcha el proyecto y esta línea de trabajo, porque han salido varias líneas de trabajo de, de, de Obrim Obrim una finestra almón Han salido varias líneas de trabajo y lo que se, se llaman los primeros congresos internacionales intertemporales. Ya son cuatro ediciones. El primero empezó porque va como en una espiral. El primero empezó dentro de un centro de Torre Torrevieja, eh, donde estaba la coordinadora del proyecto de lo primero, una finestra al món en ese, en ese momento, en Torrevieja. Empezó como un trabajo de aula. Eh, se planteaban la evolución humana desde la biología. Eh, y bueno, montaron el primer juego de simulación porque consiste básicamente en qué? se toma un eje de trabajo y a partir de ahí se investiga. Cada chico, cada cada chica y cada profesor que participa en, en la actividad tiene que investigar sobre un personaje que esté relacionado con ese eje. ¿Qué pasa? Que está todo interconectado. Entonces también puedes investigar la música, la pintura, la historia, sobre todo, claro que es el contexto. Puedes investigar el, el momento en el que estaba la ciencia. Es, eh, se hace un seguimiento eh, cronológico, y entonces, bueno, pues rastreas un poco cómo ha sido el, el, la evolución de, de esa temática a lo largo de, de la historia, y cómo la ha abordado la ciencia y cuántas disciplinas están relacionadas con esto. Entonces empieza el primero como un congreso sobre evolución, el segundo en, ya en el IES Aigón, que es uno de los centros que participa también en, este, en esta última edición, en el IES Aigón el, el eje era la salud, que es uh -huh. amplísimo y se puede trabajar desde, desde todas las disciplinas. Luego evoluciona al primer Congreso Internacional Intertemporal sobre Ecofeminismo y este se realiza ya fuera del instituto. Se conectan varios institutos y el año pasado, en el curso 2017-2018, la Universidad de Alicante, la UA, cede eh, un espacio para que podamos reunirnos los institutos que participamos Y, ...y es la primera vez que se plantea como intercentros... ...y ya este segundo año eh, se, ha, se ha presentado la experiencia... ...recopilando todo lo anterior... sobre todo el, el congreso del año pasado... ...y ya en este estábamos enredados nueve centros... ...nueve centros, ocho de la provincia de Alicante... ...y uno de Albacete, el centro... ...y es Pedro Simón Abril de, de Alcaraz, en Albacete que es donde está en ese momento la coordinadora de este proyecto, porque aprueba las oposiciones en Castilla-La Mancha, uh -huh. después de intentarlo muchas veces aquí. Uh -huh. y, y bueno, eh, como estamos conectados, ya digo, cada, cada docente está en un centro y, y enreda a los docentes que trabajan en ese centro. Veo que es un proyecto vivo cada sí, año, no, tenéis estamos... un pasito que dar <risa> sí. y ¿a quién a quién involucráis? Porque ¿qué alumnado es al que uh -huh. os dirigís? ¿El de primero de la ESO, segundo, bachillerato? Vale. ¿Esto es compatible con sí. la selectividad? Claro, por supuesto, vamos a ver, el proyecto lo hemos presentado en, a esta edición del, del Vicente Ferrer, lo hemos presentado por dos modalidades, ha ganado por bachillerato, pero el proyecto es el mismo y en realidad por motivos de la convocatoria se podían presentar siete centros en agrupación en secundaria o cinco en agrupación en bachillerato. Lo hemos presentado por las dos modalidades y nos han premiado por la de bachillerato. Pero los chicos y las chicas de secundaria de, de los centros que han participado vinieron el mismo día a la UMH, éramos casi 400 personas allí dentro, entre estudiantes y profesorado, y había niños desde primero de la ESO Hasta, ...hasta segundo de bachillerato... ...entonces del Joanot concretamente... ...vinieron eh, todos los chicos que estaban... ...en primero de bachillerato el año pasado... ...eran cerca de 60, 62 al principio... ...luego alguna baja, pero al final eran 60... ...pero del Laigón venía también otros 50... Y de, cada, ...y de cada uno de los centros que participaban... ...pues a lo mejor el centro que menos chavales traía... ...traía 15, 20... Y éramos nueve, entonces es eh, un colectivo muy grande de estudiantes, los que participan en ese momento, pero luego se realiza una exposición con los materiales que se recogen, y esa exposición es itinerante y va visitando cada uno de los centros que participan, pero también los centros que se, se muestren interesados. Uh -huh. ¿no? El CEFIRE también conoce la actividad uh -huh. y la oferta. Eh, entonces, ¿cómo se trabaja a ver, la selectividad? Los contenidos que, que están integrados dentro del proyecto ya digo que son interdisciplinares. Entonces, concretamente, los chicos y las chicas del, del Joanot Martorell, de primero de bachillerato del año pasado, eh, tienen incorporados. Los cur contenidos, ¿no? contenidos curriculares de uh -huh. filosofía, uh -huh. pero también de historia, pero también de geografía, porque tienen que plantearse qué lugar del mundo está ubicado su personaje, dónde se mueve, claro. cómo son las relaciones entre países. Eh, y, y bueno, sobre todo les aporta una perspectiva crítica a la hora después de hacer un comentario, de poder valorar eh, de, de una manera vivencial ¿no? de dónde viene el mundo que tenemos ahora. Entonces, Encarna, eh, ¿este premio nacional qué entidad es el que lo otorga? El premio lo convoca la ECID, que es la Agencia Española para la Cooperación Internacional del Desarrollo está en, en colaboración, lo, al final decide la AECID eh, y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. La AECID, por otra parte, tiene conexiones con el Ministerio de Asuntos Exteriores y eh, está relacionada con lo que se llama la cooperación para el desarrollo. El, el organismo internacional que coordina sí. todo esto sería la OCDE uh -huh. y mm, lo que nosotros vamos a hacer ahora, después del reconocimiento de, de la actividad, Lo que vamos a hacer es viajar a, a Jordania, el grupo de profesores que puede viajar. Eh, ahora en noviembre nos vamos, el, el 5 de noviembre nos vamos a Jordania a conocer lo que son los proyectos de, de cooperación para el desarrollo que tiene el Estado español, o el gobierno uh -huh. en este caso, a través de, de ese organismo, de la ECID. Y conocemos al resto de profesorado que desde otros centros de, de Castilla León, de Andalucía, de Murcia... Han, ...han obtenido el reconocimiento también. ¡Qué riqueza! Es Ay, la que van sí. ustedes a obtener... ...y sí. dar a nuestros alumnos. ¿Cuál es, No hay más tiempo. ¿Cuál no. es el alumno o la alumna perfecta para Encarnadía? Para mí, el alumno o la alumna perfecta... ...es una persona que no pierde la curiosidad... ...que no pierde tampoco de vista... ...que la educación es una herramienta... ...para comprenderse a uno mismo... ...pero también para intentar mejorar el mundo en el que en el que está. Es decir, llegamos aquí, eh, no se sabe muy bien por qué en un momento u otro y en qué lugar estás viviendo. Para mí es una cuestión azarosa, aleatoria. Las personas van buscando su lugar, pero el lugar en el que habitamos estaba antes y estará después. Entonces se trataría de una persona que, que entienda que el mundo es responsabilidad suya y que está aquí para, para cuidarlo, para cuidarse y para mejorarlo. Pues solo nos queda felicitarla y, sobre todo, darle las gracias por ese trabajo que realiza para educar a nuestros hijos e hijas. Muchísimas gracias a ti. 101.4, tele -Elch, Radio Marca. Si te dicen que ese coche es como un golf. Si te dicen que ese coche es como un golf. Como un golf, ya lo sabes, como un golf, ya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 En su jardín con lápidas vivientes. O en sus pasillos llenos de trampas y sustos. Del 1 de octubre al 2 de noviembre. Ven a la y pasa miedo. Mucho miedo. Todos los horarios en cclalyub.com Asústate. Al estilo Elche. No hay nada como seguir comprando como lo hacían nuestros mayores. En el Mercat Central de Elche se juntan tradición y modernidad sin olvidar la atención de siempre y productos de primera que podrás degustar comprando en nuestros puestos, en un buen desayuno, aperitivo, comida o cena, sin salir del mercado. Haz tus compras de lunes a sábado de 8 a 14.30 y los jueves y viernes por la tarde de 17.30 a 21 horas y disfruta. Mercat Central de Elche, la tradición de compra que sigue viva.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 Son las 9 y 38 minutos de la mañana y tenemos que hablar de un oficio que admiro profundamente, el de cuidar y atender con cariño a las personas mayores, más vulnerables, a los dependientes también, que no se valen por sí mismos. Atender su aseo diario y todas sus necesidades físicas y sociales con el máximo cariño y respeto es uno de los trabajos que requiere muchos valores éticos y morales. Y tenemos que lamentar que el trabajo de los cuidadores profesionales que se dedican pues en estos momentos no es nada fácil y no lo es porque hay hechos sobre la mesa y es que en Elche ha nacido la primera plataforma de cuidadores profesionales para dignificar precisamente este oficio y si ha nacido es porque hay una necesidad de dignificarlo y esto sí, sí que es un problema grave. Por eso hemos querido invitar a las responsables, a quienes están detrás de esta iniciativa. Con nosotros se encuentra Vanessa Girona, hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Y Anabel Anabel García, muy buenos días. Buenos días. Ambas son gerocultoras de profesión y a mí me gustaría, eh, Anabel, que nos dijeras, Vanessa, que nos dijerais, si realmente hay necesidad de crear una plataforma en el CHE para dignificar el cuidado de las personas mayores. ¿Cómo están cuidando a nuestras personas mayores en los geriátricos? Sí, eh, bueno, la plataforma es a nivel estatal. Eh, nosotras representamos la parte de, de la zona de Alicante. De hecho, la plataforma tenemos ya unos 4.000 y pico personas que están con nosotras. Eh, ha nacido hace unos dos años, pero ahora parece que está aumentando un poco eh, eh, pues las personas que se están poniendo de nuestro lado. No solo somos gerocultores, también hay familiares, hay usuarios... Y, bueno, nos estamos uniendo para un trato justo y digno en la profesión, porque queremos que los cuidados sean de calidad y no en cantidad. ¿Qué es lo que hay en la actualidad, Vanessa? En la actualidad es la cantidad, porque estamos hablando de un oficio que está subvencionado públicamente en los geriátricos hay plazas que pagan las personas con menos recursos, pero también hay plazas públicas. Siempre estamos pidiendo plazas en los geriátricos porque nos, eh, la población envejece y, y evidentemente las enfermedades crónicas a veces llevan a las personas mayores a estar totalmente dependientes. Eh, es lo que está ocurriendo ahora. ¿Por eso están ustedes creciendo? ¿Porque no hay inversión pública en los geriátricos? Vanis, ...o Vanessa... ...sí, bueno, eh, aparte de que no hay una inversión real... ...no la hay... ...el tema de que las plazas son mínimas... ...hay mucha lista de espera... ...hay personas cada vez más dependientes... ...y en unos años esto irá pues en aumento... ...la población cada vez es más mayor... Eh, ...no se está invirtiendo ni bien... ...ni lo necesario... Eh, ...no hay recursos, no hay... ...el personal es mínimo... ...mínimo en las ratios... ...para hacerte una idea por el turno de noche... Eh, ...habiendo unos 150 usuarios... ...son tres personas... ...un enfermero de dos auxiliares... ...para atender a personas... ...gran dependientes... ...personas con Alzheimer... ...con agresividad... No, ...no es... ...y bueno... ...y por las mañanas... ...eh... Un, ...a lo mejor... ...una persona súper dependiente... ...o sea diez ...la tienen que hacer en dos horas... ...una persona... ...imagínate... doce 12 minutos... ...hacer un aseo completo... ...con duchas... ...higiene... ...hidratación... ...ver las necesidades... ...que tiene esa persona... ...es imposible... ...si no, no, no nos duchamos nosotros... ...en diez minutos... ...¿cómo vas a hacerlo... ...con una persona... ...que no se puede mover Y esto está ocurriendo. Eso está ocurriendo, pero bueno, a nivel estatal. Y la comunidad aún tiene el convenio, pf, algo mejorado, aunque te diría que no, pero el estatal es aún peor, es inferior. Aquí tenemos cuatro geriátricos en el sí. ¿Qué ratio hay de cuidadores para...? Es a nivel de la comunidad valenciana. Es una normativa... Está fijado y sí, creéis sí, sí. que esa ratio...? Eh, es insuficiente. Me... Sí. Hay que denunciarla, ¿no? Sí. De hecho, vamos a ello. Estamos eh, hablando con, con varios ayuntamientos en toda España, para, se están presentando mociones. Eh, uno de los puntos a pedir es el tema de las ratios. Ah, eh, ¿Cuál sería el ideal, el número ideal? Porque estamos hablando de inversión, de más... Um, ustedes necesitan reforzar las plantillas de los geriátricos, sí, porque pues, las actuales fijadas son insuficientes. Son insuficientes eh, y además son un poco porque te meten dentro del personal de atención directa, te meten a lo mejor supervisores... Personas que realmente no están levantando a esa gente, ni están aseando a esa gente. Entonces, lo ideal yo... Pero que a lo mejor cobran más que ustedes. Claro, sí. <risa> <Aquí> está, <risa> bueno, ad además el sueldo de gerocultor. No so para ser gerocultor te piden tener sociosanitario o técnico con cuidados de atención de auxilio de enfermería. Y nos contratan como gerocultoras. Gerocultoras, tenemos el salario ahora son 992 en bruto. Bruto. E bruto, quítale, claro. La noche de nocturnidad... Y ustedes es, trabajan festivos, Navidad, enero. Sí. Nos príncipe. comemos las uvas con ellos, eh, los cumpleaños, da igual, lo que sea. Y la hora de nocturnidad es a 1.94 la hora. Dos personas, o sea, dos auxiliares para 140, 50. Y la espalda, luego las enfermedades que hay eh, laborales no están reconocidas. Son enfermedades muscoesqueléticas. Importantes. Vamos medicadas a trabajar. Y esto ocurre tanto en centros públicos como privados. Porque sí. aquí no tra se trata de geriátricos públicos, no, no sino también los privados. Sí. Sus el, condiciones el, son las mismas. El público tiene un convenio algo mejor. De hecho ellas sí que son auxiliares. Ellas cobran más que nosotras. Eh, los que yo conozco trabajan mejor porque van de dos en dos. Nosotras vamos una. Una persona normalmente se hará al, al usuario. Están algo mejor, pero no están como se debería de estar. ¿Y qué cuesta atender a una...? ¿Qué, qué, qué cobran en los geriátricos a las familias por atender a la persona mayor, a la, al dependiente? Depende de la dependencia que tenga cada uno. Si es válido, pues pueden cobrar, no sé, unos 1.500. Eh, si tiene más dependencia, le va subiendo. Depende de la dependencia lo que le van... Le cuesta el, el mes al usuario y depende de la planta que esté también. ¿La planta, eso qué significa? Sí, porque como en los genéticos hay varias plantas. Ah, de, primera, sí, segunda. Ah, sí, ah, depende de las. Si tú quieres para. El grado de dependencia. El grado ah, de dependencia, los tienen divididos. Los que están encamados sí. totalmente, que serán las plantas superiores, sí. de, eh, ¿de qué estamos hablando? Una persona que necesita pues hacia Cerca de los 3.000 euros está. Sí. sí. Y ustedes son esos sueldos. Y el nuestro, pues eso, 992 y, y la que tiene un contrato de 40 que normalmente se nutre mucho de refuerzos para lo que es la hora de la levantada, 20 horas. Hora de la levantada y a tu casa. Entonces, claro, le quitas lo que es la faena y luego contratos en prácticas hay un montón. Mm. Esa gente ya sí que cobra mucho menos. Claro, pero ¿la plataforma nace para mejorar sus condiciones laborales o para dignificar el cuidado? Lo primero para dignificar el cuidado. Mm. Cuanto más personas. La mejora que más queremos es la, el aumento de ratio, porque realmente ellos estarán mejor atendidos. Y nosotras también nos quitarán, porque es que esas sobrecargas son bajas. Si esto al final eh, sale por algún lado, son bajas laborales. Porque no puedes. Eh, si, eh, si no es estrés, es ansiedad, y si no es dolor de espalda, eh, el túnel carpiano, o sea, enfermedades que encima no, no están reconocidas. Si esta plataforma llevaba dos años ya a nivel estatal, ¿por qué uh -huh. se han movido ustedes? porque es la primera vez que ya escucho? Ya hemos salido. Hemos ustedes. salido aquí en Elche el 1 de diciembre, eh, hicimos una concentración, la hicimos a nivel estatal y aquí quisimos apoyar desde Elche porque no pudimos ir a Madrid. Así que hemos salido. Sí que nos movemos, yo llevo el tema de redes sociales, ella está de portavoz en Alicante, Y sí que vamos moviéndonos. Sí. Entonces, ¿qué van a hacer con el ayuntamiento de él? ¿Se van a pedir colaboración? Porque acabo sí. de, de escucharles que están intentando que los ayuntamientos colaboren uh -huh. y presionar al Consejo para eh, esa ratio subirla. Sí. Eh, sí. Hemos hablado ya con el ayuntamiento y lo ven viable para que nos presente una declaración institucional. Y los puntos que queremos son la subida de ratios, más inspecciones en los centros, que vemos muy necesarias. ¿Por qué? Porque hay muy pocas... Muy, hay muy pocos inspectores, por ejemplo, en la comunidad valenciana, lo que es de bienestar social, eh, y es innecesario. ¿Por qué porque, ven ustedes necesarias las inspecciones en los centros? Porque, ¿Porque a veces, hay malas prácticas? No malas prácticas, pero sí que se... Por ejemplo, el tema de la ratio sí que se baila un poco. Si tienes que tener, vamos a poner un número, 10 gerocultoras, en el momento que dos se ponen malas ya no están yendo, y no se cubren. Y eso se puede denunciar para corregirlo. Hay que hacerlo. Y sin inspecciones es imposible. Es imposible. Luego el tema de material, la escasez de material en muchos centros. Entonces piden en esa declaración institucional la ratio, más inspecciones, ¿qué más? Sí, instar a, a la aprobación de una ley marco nacional para unificar en único instrumento normativo los requisitos materiales, funcionales y de personal. O sea, lo que queremos es que sea todo mmm, a nivel estatal, que no cada comunidad tenga su... ...su normativa... ...porque los abuelos del, el mismo abuelo... ...con las mismas necesidades aquí... ...que en Córdoba, que en Madrid... Uh -huh. ...entonces queremos que todo esté unificado... ...no lo está... No ...hay no comunidades está. también que... ...el País Vasco por ejemplo es el que mejor convenio tiene... ...también lo han luchado mucho... mucho ...han salido a la calle... ...aquí y en otros sitios no se está... ...la jerarquía está muy callada... ...hay mucho miedo, son contratos muy precarios... ...entonces hay miedo a las represalias ...al despido... El gobierno valenciano, entonces, a, aquí no ha invertido en la geriatría en los últimos años. Se suponía que lo iba a hacer, pero de momento no lo ha he hecho. Bien, eso, por eso ustedes siguen saliendo a la calle, mm -hmm. movilizándose y viendo necesaria esta declaración institucional. Mm -hmm. ¿Son esos tres puntos importantes? Estar... Eh, tenemos más. tenemos, eh, mm -hmm. Queremos que nos apoyen en las justas reivindicaciones laborales para, para alcanzar un convenio digno. Convenio que hemos llevado muchos años caducado caducado con sueldos congelados, que nos han subido este año eh, los atrasos de tres años, uno habiendo subido uno el 0%. En el 2016 nos subieron el 0%. Eh, y el resto, en el 2017, el 1,85 y en el 2018, el 1,35, lo que ha subido el IPC. Y luego queremos que dentro al lado de esta declaración a distintas organizaciones sindicales, patronal, generalidad y al Gobierno de la Nación. Queremos que presenten un proyecto serio y que se blinde el tema de la geriatría. Que se blinde, mm. vale. Y Por ahora es petición. Ustedes dijeron que sí. en diciembre salieron a la calle. Sí. ¿Plantean más movilizaciones? Sí, sí. Se va a hacer además a nivel ya nacional. Sí. Eh, ya parece que los sindicatos ya están cansándose un poco de, de, de la patronal que está enrocada y no hay forma de que salga de sus 13. El, mira, el problema es que la geriatría se ve como un negocio. Y cuando algo se ve como un negocio... Es que no, no es humano. Nosotros aquí hemos visto muchas movilizaciones, porque hay geriátricos, el público, el de Altaviz, que hemos visto a usuarios y familiares. Hasta ahora nunca habíamos visto a ustedes. Sí. Supongo que tienen miedo de con esos contratos precarios denunciar eh, los abusos que a lo mejor están cometiendo las propias empresas que están explotando pero que al fin y al cabo están vi vigiladas, porque están ofreciendo un servicio público vigiladas por el gobierno valenciano donde eh, siempre dice que hay mucha inversión, que quieren invertir que quieren mejorar y ustedes han visto que en estos eh, gobiernos del Botanic, eh, del gobierno valenciano no han hecho nada en las geriátricos no se ha avanzado no, no. Anabel, gracias no. Vale. Eh, bien pues Creo que ha quedado claro con lo que tendremos pronto una declaración institucional en el Ayuntamiento. Esto supongo que lo harán a, a modo de moción uh -huh. y lo querrán a, a aprobar en un pleno. Y ustedes siempre esperando con movilizaciones sí. a que cumplan con eh, las reivindicaciones que acaba, uh -huh. acabáis de explicarnos. Sí. eso queremos. Eso. Pues muchísimas gracias Vanessa, Muchis muchas gracias Anabel García, Vanessa Girona por explicarnos y sobre todo por el trabajo que estáis realizando de cuidar a las personas mayores y sobre todo a los dependientes Gracias a ti Gracias i see trees of green. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Cano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.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 Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Faltan seis minutos para llegar a las diez de la mañana y continuamos con más quejas. Y hemos hablado con las responsables de la plataforma por la dignidad en geriatría. Ahora vamos a hablar con usuarias del Centro de Salud del Toscar, porque parece ser que hay problemas para eh, dar un servicio de calidad de pediatría Con nosotros se encuentra Pilar Sebastián, usuaria de este centro de salud del TOSCAR, junto a su bebé en brazos de dos meses, Saúl, el pequeño Saúl. No sé si podré, Saúl nos dejará realizar la entrevista, pero bienvenida, Pilar. Buenos días. Cuéntenos cuál es la queja de las usuarias, porque no está usted sola. ¿Ha venido a hablar, a ponerse delante de los micrófonos, pero os... Detrás de usted también hay varias compañeras porque están recogiendo firmas. Efectivamente, pues somos un grupo de padres y madres pertenecientes al, Gru al Centro de Salud del Toscar de Elche y nos encontramos ante una situación delicada e insostenible porque durante los últimos meses eh, las citas para pediatría se retrasan eh, en varias semanas, incluso llegando al mes, eh, provocando así tener que ir a urgencias la mayoría de veces y colapsando las consultas ordinarias de pediatría. Esto conlleva una saturación a los pediatras por los excesivos pacientes que se ven obligados a atender y esta condición deriva a posibles errores en los diagnósticos en nuestros hijos. Entonces pues solicitamos que, que por favor lo antes posible eh, eh, puedan cubrir las plazas de pediatría que se están yendo los, los especialistas y que haya un buen servicio. Porque esto no ocurría antes. Estamos hablando de hace dos meses y no saben ustedes... ¿Creen ustedes que la causa de esta saturación de consultas y, y citas que se demoran eh, puede ser por la falta de pediatras y esto es porque mm, se han ido y no se han cubierto las sustituciones? ¿Es esto lo que sí, más o menos en, creen ustedes que está ocurriendo? Sí, sí. Y bueno, también los especialistas nos han trasladado a los padres, no a mí solo, sino a diferentes padres y madres, la situación que ellos viven, que dicen por parte de ellos que es eh, insostenible, que es, parece ser que tienen muchas horas de trabajo, les mm, meten muchos pacientes y entonces ellos pues también dicen que han hecho las respectivas eh, reclamaciones, pero que necesitan que como padres y madres de usuarios del centro de salud pues nosotros también nos movamos para solicitar un buen uso que haya un buen funcionamiento del mismo. ¿A qué departamento de salud pertenece el Centro de Salud del Toscar? Del Vinalopó, Hospital Vinalopó. Y es, ustedes están, entonces, eh, dirigiéndose al Hospital sí, Vinalopó. Sí, sí. Eh, ¿Cómo se han dirigido? ¿La queja cómo se han hecho? Porque he dicho recogida de firmas, ¿cuánta, ¿cómo pues, han empezado eh, En principio hemos hecho un escrito conjunto y luego estamos en un, un, for, un formulario y luego también la recogida de firmas. Estamos los diferentes padres en diferentes centros, en los colegios y ahí, ahí estamos recogiendo el máximo de firmas para, para poder entregarlo <coughs> perdón y, y que haya más difusión. Que les hagan caso. Claro. Eh, los especialistas, los propios, el propio personal del Centro de Salud del Toscar también les apoyan en estas movilizaciones. Sí, sí, sí, eh, los, mismos, eh, eh, los mismos pediatras nos han dicho por favor, es una buena acción seguir y que esto ya no es para nosotros, para nuestro bien sino para el bien de vuestros hijos. Y bueno, eso, la semana pasada, uh -huh. eh, disculpa, la semana pasada estuve hablando con el coordinador del Centro de Salud y el, el caballero que me atendió muy bien me dijo que estaban trabajando en ello pero que la situación es la siguiente que están a la espera de que necesitan pediatras no hay pediatras y que claro, pues eh, van a ir cubriendo las bajas como conforme puedan pero es como lo que dije yo digo mmm, ahora viene la temporada de invierno y, y no, lo que no puede ser es que vayamos un día tengamos que ir de urgencia sobre todo y que vayamos un día, hay un médico Al otro día si tienes que ir por, por la medicación hay otro médico y, y lo que, una de las cosas también que solicitamos es que haya continuidad de, de, los, de los especialistas. Lo que no puede ser es que haya cada día que vayas o cada semana que vayas uno diferente. No están de acuerdo entonces ustedes en cómo se está gestionando este servicio para, para sus hijos porque es. por falta de personal eh, es. no está en condiciones. Pues muchísimas gracias, Pilar Sebastián, por esta denuncia pública que realizan. Hay una recogida de firmas porque uh -huh. quieren dirigirse a los responsables, al Departamento de Salud sí. del Minalopo, para que lo resuelvan cuanto antes. Eso Esto es, es por favor, evidentemente, claro. hay que invertir, claro. es dinero. Pero ustedes eh, descartan las movilizaciones de momento. ¿o? Sí, por ahora, ya le digo, la semana pasada me atendió el caballero este, el coordinador, genial. Él me dijo que lo iba a poner en conocimiento y que bueno, que iba a hacer todo lo posible para arreglar esta situación. Pero claro, mientras tanto, pues eso, yo le dije, digo, nosotros, en representación de, yo de, uh -huh. de todos los padres también, vamos a ir recogiendo firmas y solicitando también a. a los personal de más claro. arriba. Porque ¿de cuántos usuarios estamos hablando? Pues, eh, no sé si me... ¿Se digo? les escapa la cifra o sabe usted Yo creo que es 50, no sé, creo que nos dijeron unos 50.000 personas, no, lo, no sé, no bien. puedo decirlo con exactitud. Sí, pero vamos. que la población que tiene el centro de salud del Tostar. Claro. Muy bien, pues Pilar Sebastián, toda la suerte del mundo en este trabajo. Pues muchas gracias. Y el apoyo de los medios de comunicación, evidentemente. Sí. Muchas gracias. Nosotros continuamos, no se vayan unos segundos de publicidad, son las 10 de la mañana, ahora mismo vienen nuestros compañeros, eh, ya lo saben, Paco Gómez y José Antonio González para hablar del Elche Club de Fútbol y despedimos a Pilar Sebastián y a su pequeño Saúl que se ha portado magníficamente bien, creo que ha estado muy entretenido porque ha estado viendo la cámara de televisión que tenemos detrás y es que ahora a las 10 de la mañana hay que dar la bienvenida a los eh, telespectadores que nos siguen por Teleelch no solo los oyentes de Teleelch en Radio Marca, sino que a las 10 conectamos la glorieta con nuestra señal de televisión. Hemos entrevistado a Pilar Sebastián, usuaria del Centro de Salud del Toscar, que nos ha dicho que están recogiendo firmas para que el Departamento de Salud del Minalopo pueda invertir en más pediatras en el Centro de Salud del Toscar, porque la situación en estos momentos llevan ya dos meses con muchas demoras en las citas de pediatría y quieren que esta situación se solucione. Pues toda la suerte del mundo para, para las usuarias y los usuarios del Centro de Salud del Toscar. Nosotros continuamos. 101.4, tele Radio Marca. Con Cablewell Fibra, más ahorro en tus manos. ¿Quieres un 25% de descuento durante 12 meses? Hecho. ¿Quieres la mejor conexión? Hecho. Ven a las oficinas Cablewell e infórmate bien. La mejor conexión a Internet con fibra, telefonía fija y móvil, televisión, servicio personalizado y todo lo que necesitas para tu conexión. Cablewell Fibra.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 Restaurante Catona abre nuevos salones para que puedas celebrar una boda, comunión, bautizo o cualquier otro tipo de evento. Llámanos y haz tus reservas en el 96 663 0949. Adelántate y reserva los servicios de profesionales que harán de ese día especial un día inolvidable. Nuevos salones para celebraciones en Restaurante Catona en Carretera Matola Kilómetro 2. Infórmate sin compromiso en el 96 663 0949.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 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues ya están aquí nuestros compañeros, Paco Gómez y José Antonio González. Buenos días. Hola, Ro, buenos días. Buenos días. ¿El Elche qué le pasó? Tuvo mala suerte, no jugó bien, el césped sigue mal. La mala suerte no existe. El césped no sigue bien, pero el Elche jugó un mal partido. Vaya. El Sporting de Gijón fue mejor, desde el primer minuto y sobre todo hasta que se puso por delante en el marcador. Y la verdad es que el Elche nunca estuvo fino, no se encontró en el partido. ¡Qué por... mal me sabe! ¿Y sabes por qué? Porque el Elche está jugando tan bien en los últimos partidos que supongo, no fui, pero supongo que la entrada fue buena. ¿La del sábado? 9.300 espectadores. ¿Qué te parece a ti? A ver, teniendo en cuenta que los sábados a media tarde no sueles darse una buena entrada, estuvo muy bien, porque los sábados a media tarde... Muchas familias aprovechan pues para ir con a, ver, a hacer compras, claro. centros comerciales. no es el, si, si el partido es domingo por la mañana o por la tarde, hubiera ido más gente. O sea que está bien, la entrada es buena. Yo creo que eso era el buen juego de leche estaba atrayendo a la afición. Sí, los, eh, los resultados son estaban siendo muy buenos. Venía de una importante victoria en Girona. Pero, eh, ya lo decía y lo advertía Pacheta, tras una gran victoria suele llegar una gran pifia. Vamos a dejarlo ahí. ¿En serio que fue una gran pifia? Sí, a ver, una gran pifia en el sentido de que eh, cuando lo tienes todo a favor para encadenar dos victorias seguidas y meterte en la parte alta de la clasificación, pues siempre pasa lo mismo. Eh, acabas fastidiándola. No es por voluntad propia, pero es cierto que el equipo, pues estuvo muy incómodo todo el partido. El Sporting tiene un buen equipo y aunque venía en crisis, pues eh, salió muy enchufado y el Elche no estuvo. Es que no estuvo. Pues no venga, estuvo no vamos estuvo a bien. analizar por qué, por qué no estuvo bien. Pues es difícil de explicar porque además eh, Pacheta repitió el mismo once inicial que también lo había hecho hace eh, hacia una semana antes eh, en un campo muy complicado donde no había ganado nadie como es eh, Montilivi. Pero es lo que dice Paco, después lo reconoció Pacheta en rueda de prensa. El equipo no empezó bien el partido, tampoco se encontró bien prácticamente durante ningún momento del mismo. Y, hombre, yo no lo achaco todo al campo, pero está claro que el césped no ayudó, es cierto que el Sporting también jugó en ese terreno de juego, así que no puede servir como excusa, pero llama mucho la atención que repitiese el mismo once y las sensaciones sean totalmente contrarias, al Elche le costó muchísimo tener la pelota, la pareja de mediocentros, repito que también lo había hecho contra el Girona donde se ganó 0-2, creo que no estuvo demasiado eh, fina sobre todo fulu le vimos como le costaba mucho eh, enlazar pases en el centro del campo, además luego el mediocentro eh, se lesionó en la primera mitad y no pudo acabar el partido y el Sporting que salió mejor consiguió adelantarse en un fallo garrafal de la defensa ilicitana creo que es eh, el central paraguayo Danilo Ortiz que también lo había hecho hace una semana antes, no estuvo fino, dejó demasiado dos espacio a su espalda y lo aprovechó el conjunto asturiano para adelantarse a partir de ahí en segunda división cuando un equipo se te adelanta ya se te pone mucho eh, cuesta arriba pero llama sobre todo la atención que el Elche eh, solo tirase una vez creo entre los tres palos eh, el portero visitante eh, Mariño apenas tuvo que intervenir y fue con un lanzamiento de Nino desde una distancia muy lejana en el minuto 90. Es cierto que en la primera mitad del Elche incluso pudo adelantarse con un cabezazo por ejemplo del propio Daniel Ortiz que se desviado, pero en líneas generales un partido eh, igualado con poquitas ocasiones, pero en los que el Sporting eh, estuvo mejor, un Sporting que llegaba en una mala dinámica al Martínez Valero, que pues Todos eh, podíamos pensar que era un partido propicio para que el Elche consiguiera ganar, porque lo hablábamos en la previa, si el equipo ilícita no conseguía eh, enlazar esta segunda victoria claro. consecutiva con los puntos que está sacando fuera de casa, eh, yo creo que es una escuadra muy a tener en cuenta en segunda división que puede optar a todo, sí, es sí. un frenazo en seco y, y bueno, el Elche desgraciadamente este año nos está acostumbrando a esto, no. nos da una de cal y una de arena. Pues que no, no no, nos gusta acostumbrarnos a esto, porque tiene que haber algo lógico, somos eh, personas y, y, y hay que analizar evidentemente lo que está ocurriendo, por lo que ha dicho José Antonio, aquí falló, no llegaron, no, no llegaron pero, nunca a, a la portaría contraria. Ros, lo, la, tú lo has dicho, son personas, no son máquinas, y el Elche eh, no tiene un plantillón para ganar tres partidos seguidos, el Elche es terrenal y lo normal es esto vale. Lleva lo que llevamos de, de liga lleva cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas una trayectoria muy regular nos guste o no nos guste de hecho va por encima de sus posibilidades económicas, es decir, si hiciéramos una clasificación por lo que cuesta cada plantilla el Elche sería el decimoctavo o sea, el quinto por la cola y ahora mismo está en mitad de la tabla y todavía más cerca de arriba del playoff a tres puntos que de abajo del descenso a cuatro puntos, el problema es que hay tanta igualdad en segunda división que lo normal es esto, una vez ganas la otra pierde, lo anormal es lo que hace el Cádiz, que lo gana todo eso es lo anormal, eso lo hace un equipo y es la excepción, el resto están todos, el Zaragoza aquí va como un tiro pues ayer pierde, en casa contra el Mirandés Las Palmas, lo mismo, o sea hay tanta igualdad que tienes que tener tres días perfectos, tres partidos perfectos para ganar tres partidos seguidos y eso el Che no lo tiene y luego habría que abrir otro debate que es el del césped yeah. ya no es solo el entrenador Eh, en rueda de prensa, en zona mixta, el portero Edgar Badía y el jugador Iván Sánchez, dos de los pesos pesados del vestuario, se quejaban abiertamente del césped. Edgar Badía decía que el Martínez Valero es uno de los peores césped de la categoría. Iván Sánchez decía eh, que están jugando en un césped que está en peores condiciones que el resto. Mm, yo no achaco la derrota al césped, pero está claro que no beneficia. O sea, no suma, resta. Entonces, el Elche, que es un equipo eh, que le gusta tocar, que le gusta jugar bien al fútbol no es casualidad que a domicilio haya ganado tres partidos y en casa solo uno, o sea, sí que influye el césped, tanto como para ayer u otros días no haber ganado, pues a lo mejor sí Si el Césped estuviera bien, a lo mejor alguno de esos de esas derrotas o de los tres empates, alguno podría haber caído del lado blanco y verde. Está claro sí, que no beneficia. Pero contra el Sporting no hizo nada. El césped aquí Fue igual, igual de malo para los dos. Quiero decir, el Césped, el problema es que se ha estancado y no mejora. O sea, cuando se eh, implanta un nuevo césped, lo normal es que vaya evolucionando y cada vez esté mejor. El problema aquí es que no mejora, de hecho ahora se pues está... Pues habrá que arrancarlo, ¿no? Ahora se está resembrando. Eh, ah. Implantar uno nuevo es partir de cero y posiblemente sea quizás el peor el remedio que la enfermedad, porque necesitaría otros dos meses para que... y no tienes dos meses. Dentro de dos semanas ya juega aquí. Entonces ahora se está haciendo la resiembra de invierno para que en 15 días, cuando el Elche vuelva a jugar aquí contra el Mirandés en el primer partido de noviembre esté mejor y de verdad vaya mejorando, pero hasta el momento no ha mejorado nada y se decía que iba a mejorar, que en, eh, a final de agosto iba a estar perfecto, ni a final de agosto, ni a final de septiembre, ni a final de octubre. ¿Que esto es una excusa? No, no es una excusa, es una realidad y hay que saber diferenciar excusas de realidad. ¿Que el césped está mal para los dos equipos? Sí, pero hombre, es mi césped, es el de mi estadio, yo quiero que esté bien. Lo está pidiendo Pacheta a Gritos, los jugadores ya también lo están diciendo. Entonces, no es una excusa, pero sí es una realidad que no beneficia al juego del Leche. Dicho esto, pues bueno, cada uno que piense si eh, le ha perjudicado en resultados o no. Yo creo que sí le ha perjudicado, tanto como para que hubiera ganado todos los partidos. No, si hubiera estado bien el césped no hubiera ganado todos los partidos, pero a lo mejor alguno de ellos sí, y la diferencia es que si hubiera ganado, alguno de ellos ahora mismo estaría perfectamente en playoff. Mm. Mm, yo creo que los responsables de esta materia y al fin y al cabo el máximo responsable es el accionista mayoritario, José Sepulcre, tienen que poner ya una solución. Si la solución es la resiembra y están seguros de que en dos semanas o en tres va a estar bien, adelante. Y si es como tú dices, hay que cambiarlo, aunque estemos dos meses mal, pero al tercero ya estemos bien, pues habrá que hacerlo. Pero lo que no puede estar toda la temporada la cantinela para que Pachete y los jugadores se puedan agarrar a esa excusa, claro. a esa coartada de que es que aquí no ganamos porque el Césped no está bien. Pero eso no lo dijeron el sábado, lo... se quejaron, pero... Pacheta lleva quejándose desde, desde agosto, siempre. desde agosto, y los jugadores cada vez más. Y tras el partido, que hombres tan importantes como Edgar Badía o Iván Sánchez, Sánchez digan que es uno de los peores césped de la categoría, pues hombre, eso a los responsables del césped le tienen que rechinar los dientes. ¿Y Nino qué dijo en tu programa? Le preguntaste sobre el césped. Sí, Nino fue más diplomático. Nino dijo que, hombre, eh, nos gustaría que estuviera mejor. Ya, ni se queja, pobre tío. Él es un ejemplo hasta en, en, en, en no querer ir contra los responsables del césped. Pero está claro que yo creo que todo el mundo se da cuenta de que no es el mejor césped. Esto, insisto, no significa que sea un campo de minas. Pero hay un ejemplo que puso Pacheta, y es verdad. En otros campos, el jugador del Leche el balón le viene rasito al pie y solo está pensando en a quién le doy el pase. En el Martínez Valero estás pendiente de cómo te viene el balón para controlarlo y luego a ver a quién le doy el paso, estás claro. perdiendo un tiempo precioso y eso lógicamente es perjudicial que sí, que también es para los otros equipos mm. pero es tu césped, es tu estadio, debe estar bien Bueno, pues una derrota como tú has dicho Paco, una gran picia ¿Qué se ha aprendido de esto? El Elche ha dicho, Pacheta, que ha aprendido ¿Qué va a hacer el Elche ahora de cara al próximo rival? que ¿Quién es? El... Pues el Huesca, un recién Huesca. Has descendido de primera división, una plantilla también muy potente, con mucho presupuesto económico que encima va a llegar a este partido también Herido porque perdió eh, contra el, el Lugo, que es un equipo que está en la parte baja de la clasificación no fue un buen partido del conjunto oscense, eh, que cayó 3-2 en el ancho carro, así que eh, va a ser un partido por todo lo alto, teniendo en cuenta también eh, los resultados que está cosechando este año el Elche a domicilio, esto claro eh, el no sumar puntos en el Martínez Valero que es lo que le está pasando al Elche esta temporada te obliga a que en los partidos a domicilio pues eh, estés obligado a, a a sumar, entonces bueno vamos a ver porque a pesar de la derrota el Elche está décimo con 16 y si consiguiese ganar ya se volvería a poner eh, en la pelea por los puestos de playoff precisamente esas posiciones las cierra el conjunto eh, azulgrana, así que veremos qué tal sale el partido y eh, sobre todo ya no solo la derrota contra el Sporting eh, fueron las dos lesiones eh, que tuvo el conjunto ilicitano, como hemos dicho Nuque que se tuvo que retirar en la primera parte y también Gonzalo Villar que se llevó un golpe en las costillas y no pudo acabar el partido lo del medio centro murciano parece que no es tan grave pero el centrocampista franco congoleño sí que puede estar un par de jornadas debajo o sea que se ha quedado sin jugadores en el centro está, está, en cuadro, ¿eh? está en cuadro, es una situación complicada vamos a esperar que lo de Gonzalo Villar sea un fuerte golpe y nada más porque como sea una fisura en las costillas se queda sin tres de los cuatro centrocampistas se queda solo con uno y a ello hay que añadir que tampoco tiene a Juan Cruz, en, en principio Gonzalo Verdú, vamos a ver, porque lleva dos partidos importantes sin jugar, es decir, que ahora mismo, a día de hoy, si tuviera que jugar hoy, solo tiene 15 jugadores profesionales, porque tiene cinco bajas. Entonces vamos a ver la evolución de los Gonzalos, de Verdú y de Villar, y de Ramón Foll, que cumpliría tres semanas de su rotura fibrilar este próximo domingo, podría llegar justo, pero podría llegar, Es decir, que entre 15 y 17, 18 jugadores podría tener, pero se puede quedar con 15 y tendría que echar mano de tres o cuatro canteranos. Es una situación complicada porque ya una plantilla corta, si le llegan lesiones de golpe, pues fíjate, se queda en cuadro. Eh, ¿Habló Pacheta solo después del partido? Eh, supongo que le preocuparía esta situación sí, sí, de le, las lesiones. Le Los preocup... lesionados es un... Claro, y además jugadores importantes, que estamos hablando... De, fíjate, Gonzalo Verdú, Juan Cruz, Ramón Foll, Gonzalo Villar, o sea, columna vertebral del equipo. Entonces eh, es, es una situación. Desde luego que no hay nada bueno, porque con el, un césped así que hay que resembrarlo con lesiones. Eh... Pues sí, no, no es el escenario no. ideal. Y en cuanto, creo que también eh, Sepulcre, el máximo accionista, ya ha convocado para noviembre otra junta. Sí, bueno, esa más o menos estaba prevista para el 11 de noviembre. Esa Junta Ordinaria de Accionistas, donde bueno se someterá a aprobación de los accionistas la, los presupuestos de, de la temporada y también la aprobación de una ampliación de capital por compensación de créditos del concurso de acreedores de 1.100.000 euros. Bueno, diríamos que es un, un trámite, que ahí no habrá muchos movimientos, aunque se sigue a la espera de, de que anuncie o no el, el, el que haya llegado un acuerdo, de que de momento no hay nada eh, con algún inversor. No hay nada todavía. No, de momento no hay ninguna. Ninguna novedad, ninguna noticia. De hecho, lo, lo que parecía del argentino Cristian Bragarnik muy caliente hace mes y medio, pues no, está bebé. se ha enfriado. A veces cuando más frío está es cuando sí, sale al final sale, noticia. pero a día de hoy, o por lo menos hasta hace eh, unos días, eh, sepulcre nos decía que de momento estaba todo parado. José Antonio, tú estuviste aquí, ¿no? En, sí. ¿Y qué tal las redes sociales, los, los aficionados que... ¿Qué opinión tienen ahora de su Elche? Bueno, eh, ¿Siguen fieles, no deben ¿no? estar muy contentos con los partidos en casa porque, como decimos, ya se han jugado seis jornadas y solo se ha ganado una vez contra la Ponferradina. Y lo decía también Pacheta después eh, del partido, que eh, le entristece sobre todo que los aficionados de Elche solo puedan ver ganar a su equipo por la tele, eh, es decir, en los partidos a domicilio. Eh, yo creo que el, vamos a esperar y vamos a tener la esperanza de que el Elche pueda remontar los resultados que está cosechando en casa porque el año pasado el Martínez Valero fue muy importante para conseguir el objetivo fijado a principio de temporada que era la permanencia y este año tiene que seguir eh, siéndolo porque en segunda división eh, hay equipos muy parejos y no puede ser que tengas que ir a buscar los puntos a los campos eh, rivales. Además es que lo está demostrando, da esa lástima no porque compite muy Muy bien fuera de casa, pero luego se deja muchos puntos aquí ante su afición y eso está lastrando también el nivel del equipo. Pues Paco, ¿qué tenemos? Eh, Iciar ya se ha sentado con nosotros, ya ha entrado. Eso significa que las noticias locales están ya a punto de darnos ese repaso. Eh, Paco, ¿qué tienes para la Todo Gol hoy? En hoy, Tele -Elch y en el Sí, bueno, en el en la tertulia de los lunes eh, y también esta noche en Teleelch, bueno, analizaremos lo que fue la derrota con las imágenes, los goles, eh, las voces de todos los protagonistas. Hoy lo haremos con, con aficionados, la plantilla descansa y hoy lo haremos con presidentes de peñas y aficionados eh, que ven todos los partidos para también pulsar un poco su opinión de este el Che de fútbol que da una de calle y una de arena. Eh, pero, ¿la plantilla se merece ese descanso o lo, de lo hace para que no se lesionen más? No, hombre, lo hace lo hace porque es, es lógico. Eh, siempre tiene que haber uno o dos días de descanso, dependiendo de cuándo se juega el partido. Esto está planificado por los preparadores físicos. No es un premio, ni una venganza, ni nada de Así eso. Así no puede funcionar, ¿no? Eh, el, si juegan mal, no descansáis. A lo mejor le, le iría bien, ¿no? Hasta... Pacheca es un entrenador no, es de muy psicólogo, sí, sí, emocional, sí, ¿no? Sí, mucho, mucho, juega mucho con y además suele sacar Mucho rendimiento, gestiona muy bien el vestuario, y en ese sentido es un, un líder muy capacitado, y no le ponemos en duda. Muchísimas gracias, Paco. A ti, José Antonio. Gracias. Y Ciar, hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? espérate y cambiamos de sintonía. <risa> Venga, vamos allá. La sintonía de informativos. Y vamos con las noticias de esta semana de octubre. Que estará cargada, esta semana vendrá cargada de muchas comisiones informativas, porque el lunes ya sería el pleno ordinario. Eso es, pero es que este fin de semana también ha sido muy social. Entonces tenemos este un que variado tenemos de gracias. Tenemos San Crispín... pues cuéntame, hace un es. repaso. Bueno, vamos allá. En cuanto a San Crispín... que decías, más de mil personas participaron ayer en esa romería ...el patrón de los zapateros, desde su salida de la parroquia de Madre de Dios hasta su llegada a la ermita para recorrer juntos pues todas esas calles de los barrios de Carrus y el Toscán. Y es que según Juan Manzano, que él es el presidente de la asociación Amigos de San Crispín ha incrementado el número de romeros con respecto al año pasado el presidente de la asociación eh, pues, ha indicado que se han repartido además 15 kilos de chinchetas en homenaje a los entachadores y más de 10.000 eh, calendarios, escuchamos Pues una, la valoración es muy positiva Ha incrementado, eh, digamos, el personal, las personas que han acudido a la Rumble, más que el año pasado. Se ha incrementado, se ha notado muchísimo. Es ¿eh? destacable que la parroquia del Buen Pastor nos pidió que pasáramos la imagen por allí. Le han hecho un homenaje en la puerta de la parroquia, muy bonita, y ha sido muy significativo para ello. Eso es con. Eh, seguimos, seguimos con Juan Manzano No tenía el micrófono abierto hablar, ¿no? Y no se me oía eh, Lo de San Crispín Y ahora tenemos eh, preparado Más otro noticias. corte de voz ¿no? Eso es porque El que También este fin de semana Ha eh, cogido esa cuarta feria de la adopción Organizada por las asociaciones Huellas Salvadas Y en la montaña En el Orde vice fue y se realizaron diferentes actividades Para promover la adopción De casi 100.000 animales Nos hacía un balance la DIL de Bienestar Animal Mario Galeana Apoyo en concienciación hacia el ciudadano al no abandono de animal y a través de estas actividades que proyectan, entre otras, es la iniciativa de a la hora de adquirir un animal tengamos en cuenta que hay muchos animales en albergues y esta es una oportunidad para que se acerquen aquí todo aquel eh, ciudadano que desee adquirir un animal, eh, lo haga y... Era la concejal Mariola Galeana de Bienestar Animal la que estábamos escuchando por esa feria de adopción. Eso es. Hoy tendremos más noticias sobre eventos sociales y culturales, porque está en una de las posiciones de los medios de comunicación. En cuanto a política, van a decir dos o tres titulares que nos dejan este fin de semana, como que Vicente Agullo será a partir de ahora el nuevo portavoz de la ejecutiva del Partido Socialista y que el alcalde además se ha reunido con el vicepresidente de la Comisión Europea para hablar de la agenda 2030 y la candidatura de Elche a capitalidad verde europea, que sigue Elche avanzando en ese para conseguir esos objetivos, esos indicadores ambientales eh, de la Unión Europea, sobre todo para mitigar el cambio climático. Hoy tenemos además una moción que va a presentar toda la oposición. ¿Ah, sí? Eh, sí? veremos a ver sobre qué versa. Y, Mercado bueno, eso... Central, supongo, ¿no? <risa> Puede no ser, porque como, como está la oposición, ¿A sobre las once y media. Ah, Así vaya. que, bueno, todos los que nos estén es verdad, escuchando... Todos los grupos de la oposición. Eso es, pues les invito a que nos escuchen en el informativo de la UNA, que le daremos toda esta información. Eh, más ampliada y con todas eh, las voces de los, de los participantes, de los protagonistas de estas noticias. Pues muchísimas gracias, ICIAR, por este repaso de noticias. Estaremos muy pendientes, porque ya lo han escuchado ustedes, todos los portavoces políticos de los grupos de la oposición PP, Ciudadanos y Vox han convocado uh -huh. a los medios de comunicación a las once y media para dar una rueda de prensa conjunta. Ya veremos. Si es una petición de pleno extraordinario, si es una moción, ya veremos lo que, es, dicen. lo que nos plantean. Muchas gracias. Muchas y gracias. Vamos, ya saben que Iciar Martínez vuelve a la una con Marga García aquí, Telelech Radio Marca, y que a las nueve y media de la noche con todas las imágenes tendrán las noticias de Iciar y de Marga presentadas por Salvador Campillo. Y terminamos el repaso de las noticias después de hablar de fútbol, de hablar de la actualidad local. Terminamos con el tiempo, con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días, las temperaturas nocturnas en el sur del Candael se han bajado hasta los 10 grados, mientras que en la ciudad se han alcanzado valores en torno a los 14 grados. Hoy la jornada va a estar marcada por la inestabilidad atmosférica. Poco a poco al oeste de la península se irá formando la dana o gota fría. Nubosidad en aumento, esperamos precipitaciones en principio de carácter débil, sobre todo durante la segunda mitad del día. Vamos a tener viento flojo de sureste a partir de mediodía. Temperaturas que van a seguir bajando máximas en torno a los 17-18 grados. Mañana martes, con la dana o gota fría circulando por el sur de la península y la formación de una borrasca en el Mediterráneo, tendremos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica con precipitaciones moderadas, aunque no descartamos que puntualmente y localmente sean relativamente intensas. De hecho, es posible que acumulemos cantidades en torno a los 50 litros metro cuadrado temperaturas que para mañana van a seguir bajando máximas en torno a los 16 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 13 grados el miércoles estaremos en el sector menos activo de la borrasca paso de nubosidad se podría escapar alguna gota viento de componente terral viento moderado de poniente vientos poco llovedores que nos van a dejar temperaturas máximas En torno a los 19-20 grados, ya a partir del jueves, mayor estabilidad atmosférica con tendencia a cielos poco nubosos o despejados. Hasta luego, Tele Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes. Te esperamos en Skei Automóviles, tu concesionario Fiat. En Elche, Sor José Alcorta 37. En Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida reventó 1.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 Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche Están escuchando La Glorieta Están escuchando el programa La Glorieta aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca Y siguiendo con el programa, vamos con música. Antes de la siguiente entrevista queremos abrir esa efemérides musical para contarles que un 21 de octubre nació en La Habana la reina de la salsa, la gran cantante cubana de música tropical Celia Cruz, a la que recordamos hoy en nuestra efemérides musical. que va caminando, esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ta, baila de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 ¿Quieres que te toque la lotería? Aprovecha la promoción de box Mecánica Reyes y llévate un décimo de lotería de Navidad gratis. Por el cambio de cuatro neumáticos de cualquier marca, a partir de llanta de 16 pulgadas, te llevas el 9.619 totalmente gratis. ¿A qué esperas para cambiar las ruedas? Ahora es el momento. Puedes tener premio. box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600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 Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 35 minutos, tenemos 15,4 grados de temperatura aquí en la estación meteorológica de Teleelch. Y hablamos a continuación, lo hemos dicho al principio, con el historiador Miguel Ors, director de la Cátedra. ...de la Universidad Miguel Hernández... ...es doctor en Historia... ...además de profesor de Historia de Periodismo... ...en esta universidad... ...y también destaca por supuesto... ...por su actividad investigadora... ...tiene numerosas publicaciones... ...sobre nuestro pasado más reciente... ...y con su trabajo pues pretende... ...que miremos a la ciudad... ...sin perder esa memoria colectiva... ...para no olvidar nuestros logros... ...y aprender de nuestras derrotas como municipio... ...con la cátedra inició hace más de ocho años... ...un trabajo de investigación que no tiene límites... Gracias a las nuevas tecnologías. Ha creado una gran enciclopedia, un gran diccionario, como le gusta él definir, sobre el chepedia, al convertir esa página web de la cátedra en una gran despensa donde todos cabemos, todas las personas que construyen nuestra historia. Sigue recopilando miles de fotografías, biografías, proyecciones audiovisuales, gracias a las aportaciones de todos ustedes, de quienes creen en este proyecto. El trabajo, por tanto, es inmenso. Hay que filtrar todo lo que se cuelga, por supuesto, y tener criterio para ello. Miguel Ors, con este trabajo, realmente... Si sí ha ido usted por las nubes, Miguel. Sí, eh, soy un historiador de pueblo, pero al menos digital, ¿no? Sí. Y, y, y es verdad, es verdad que, que, fíjate, yo siempre recuerdo, y tú también lo recordarás, a, a Patricia Falcó, Patri a finales del siglo pasado me dijo, me dijo Miguel, tenemos que hacer una enciclopedia, ¿no?, de Elche, ¿no? Y yo le dije, eso es una barbaridad, Patri, eso no no hay quien lo haga, ¿no? Y ahora, curiosamente, llevamos 10 años, ¿no? Diez mm. años eh, de cátedra. Una década. Una década de un trabajo que suelo repetir que no es bonito, es fascinante, porque se trata, de, decía Tony Judd, que el, el conocimiento del pasado ilumina al presente, ¿no? Y todos los días, es decir, todos los días hacemos historia, le llamamos historia pública, eh, y, y, y medio mundo está trabajando ya en esta, es una nueva, en cierta medida, es una nueva manera de hacer historia, que es rentabilizar la, las, las redes sociales, rentabilizar Facebook. Por cierto, como novedad, la semana pasada Twitter nos echó sin, sin que sepamos por qué. Eh, Algo mal haríais. Sí, eh, claro, hemos metido... Desde hace 10 años, cada cosa que metemos eh, es un tweet. Entonces, imagino que llevábamos, claro, llevamos si sí, hemos metido 27.000 fotos y, y casi 8.000 biografías y 200 monografías y no sé qué más, Más, pues Twitter se ha cansado de nosotros y nos, ha, y nos ha mandado hacer puñetas hemos protestado y además nos han contestado sabes que las redes contestan muy muy someramente y dicen no insistan como diciendo están fuera <risa> están fuera y no prote y, y déjenos en paz es decir y, y nos Pero hemos esto, quedado claro es, esto es, puede ser un problema porque si Twitter lo ha hecho eh, qué pasa con Facebook no, bueno, Facebook pues puede Facebook nos viene muy bien, nos viene muy bien porque cuando tenemos una duda eh, la lanzamos a Facebook y a veces es que tenemos más dudas todavía después, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú preguntas una foto qué calles, al final uh -huh. te dicen 36 calles, con lo cual eh, dices, bueno, déjenlo, déjenlo, porque, claro, no podemos poner las 36 calles como hipótesis, ¿no? Eh, pero bueno, nos viene muy bien, nos viene muy bien eh, y de hecho, además promovemos algunas eh, algunos debates. Eh, que eh, la, por ejemplo sabes que hay mucha gente que dice que eh, como si este país estuviera cubierto de heridas sin cicatrizar yo tampoco creo que estemos tan enfermos ¿no? y, y fíjate que incluso la palabra afrontar el pasado ya suena a guerra, ¿no? es decir, mire usted que podamos reflexionar sobre lo que nos ha pasado en un país tan complicado Y tan desagradable a veces como, como el nuestro, pues eh, caramba, es decir, el, el que tenga heridas porque vaya a la casa de socorro o vaya a, a, al centro de salud, ¿no? Pero es que es absurdo, ¿no? Plantear hoy como un país herido, ¿no? Un país eh, sin cicatrizar, ¿no? Bueno, y, y ya te digo, el, el trabajo, es, el trabajo es, es bien bonito sobre todo porque es tremendamente participativo, ¿no? Y sobre todo el resultado, el crear un diccionario donde todos sí. estemos en esa gran enciclopedia sí. a través de la web con las nuevas tecnologías. Por eso es un trabajo importante que va a servir para el futuro, para futuros historiadores, para dejar eh, para construir esa memoria colectiva que no se tiene que perder, sí, fijar es... nuestra historia. Pero eh, lo curioso es, Miguel, eh, que es un trabajo pionero, eh, que lleva 10 años y... ¿Por qué no se ha dado en otras ciudades? No, esta... se está dando, se está dando. De hecho, ya, fíjate, ya habéis abierto camino. De hecho, fíjate, yo, por ejemplo, este año tenía que haber ido a Italia eh, porque ya hay congresos de, de historia pública y se está haciendo se está haciendo de mil maneras diferentes. Sí que es verdad que, por ejemplo, eh, lo que lo bueno que nos pasa a nosotros es el respaldo de la universidad, ¿no? El respaldo de la. A mí me apetece. Eh, bueno, es que, que lo la... necesitáis. Claro, pero es que hemos cumplido 10 años, pero es que yo quiero cumplir un siglo eh, en este proyecto, ¿no? Y que además, y quiero que dentro de. Yo, yo le espero dedicarle 10 años de mi vida junto a mucha gente, pues si hasta el Alzheimer eh, estaré trabajando, pero. o hasta donde sea, ¿no? Pero, pero lo que sí quiero es. Eh, Que venga gente después que lo haga mejor que nosotros, ¿no? Que lo haga igual, ¿no? Es decir, que tenga mayor capacidad tecnológica para, para hacerlo mucho mejor, ¿no? Porque es verdad, fíjate, tenemos 27.000 fotos, bueno, pues para una ciudad de 240.000 habitantes el álbum es bien pequeñito, ¿no? Es decir, eh, y por tanto, pues nuestro... Además, fíjate, tenemos dos faenas sobre todo, tenemos... Eh, seguir creciendo, hay una cosa por cierto muy divertida, y es que eh, según Google eh, que es la, nuestro barómetro, eh, entran en la página 500 personas diarias ¿no? todos los días del año, si llueve mucho más, ¿no? Uh -huh. Si la gente no sale de casa, pues entran muchos más, ¿no? Claro, eso es un compromiso, eh, es una especie de esclavitud porque los domingos tienes que poner algo nuevo porque los 500 personas que además desayunan, desayunan contigo, dice, joder, no. yo voy al panadero y me dicen, no has puesto nada hoy, ¿no? Pero, ¿eh? ¿pero esas entradas tienen calidad, eh, se pasan, es un minuto, son dos minutos, sí, ¿lo, no, ¿lo eh, no está mal, no está mal porque la media son tres minutos o, o, eh, uh -huh. eh, o un poquito más, es decir, está muy bien, ¿no? A, a mí Quien, quien me lo cuenta esto es José Vicente Castaño, que, que es el secretario ah, de la cátedra claro. y, y tecnológicamente el hombre es muy, mucho más avanzado que yo, desde luego, y me, y me cuenta un po estos resultados, ¿no? Y no, no, y, y estamos muy, muy satisfechos, muy satisfechos del nivel de lectura, es decir, de, del nivel de lectura diaria de la de la página y de los comentarios que recibimos, de y por eso te decía que es un trabajo tremendamente... Eh, Eh, participativo. ¿no? Es ¿Y, decir, y, nos, ¿Y notáis ese grado de participación que crece cada vez más? ¿Esa implicación sí. de la ciudad lo notáis? Sí, sí, sí, vamos, porque eh, por ejemplo en, en Facebook me parece que andamos ya por los, no sé si, ahora no me acuerdo de memoria, pero me parece que son 2.500 seguidores, es decir, hay mucha gente eh, hay mucha gente que, que nos sigue eh, de manera cotidiana porque además te lo dicen, ¿no? Y pues, hombre, yo creo que que tiene que ver? Hay mucho jubilado que, insisto, que que, nos, que abre la página todos los días, ¿no? Muchas personas que tienen más tiempo. Eh, estamos trabajando mucho con los institutos eh, y hay un grupo de… de ¿Sabes que hemos creado una asociación de, de profes de historia que se llama María Teresa Vega? Eh, después de 2000 años no, no está mal tampoco, ¿no? Es decir, y es una, una, un intento de trabajar eh, de trabajar en común, ¿no? Es decir, de, de que los profesores eh, recorramos muchos centros de enseñanza, que, que mostremos, todo el mundo puede dar una buena clase, muchas no, pero una buena clase la puedes dar, y entonces esas buenas clases entre todos las intentamos repartir por, entonces, pues, eh, por ejemplo, José Antonio Serrano, que lo conoces, que es, que es una de las personas más valiosas eh, en el mundo de la enseñanza, por eso el lo colocó en el número 19, ¿no? eh, pero dicho sea dicho sea de broma. ¿no? Eh, pero, pues, José Antonio Serrano, tenemos gente que estamos colaborando pues con un montón de institutos. Mira, hay un profesor en la olla en, eh, que pone un punto más a los estudiantes que le, que le llevan el álbum de fotos. ¿no? Claro, uh -huh. Es una maravilla, ¿no? porque además sabes que la gente del campo tiene mayor capacidad de, de guardar mejor las cosas. ¿no? Eh, pero bueno, y, y, y en eso estamos, no. es decir, en... en ir trabajando, mira, una cosa que hay un proyecto que, que ya el año pasado empezamos a poner en práctica, que es llevar a los estudiantes de, de bachillerato al cementerio municipal que es nuestro, es el lugar de la memoria por excelencia, ¿no? Que por cierto, aprovecho el micrófono para decir que es, está en una situación vergonzosa, ¿no? Es decir, por ejemplo la tumba de Pedro Ibarra que entra uno a, las, a dos metros de la puerta principal, está la tumba de Pedro, Ibarra, de Pedro Ibarra pone hijo predilecto, ¿no? Y tú cuando ves la tumba dices, menos mal que fue hijo predilecto, porque si no llegó a ser hijo predilecto vamos, eh, pues vaya tumba, ¿no? Eh, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, entonces esa, esa falta de identificación de y, y de, de, eso, de ese lugar de la memoria tan importante como es el cementerio pues lo reivindicamos también, ¿no? Y estamos haciendo visitas, queremos hacerlas cada vez más frecuentemente con los estudiantes. ¿no? Vimos eh, que la Cátedra Pedro Ibarra es evidentemente, cumple 10 años y es un proyecto, como hemos dicho, muy abierto, sin sí. límites, que, donde quieren ustedes implicar a las nuevas generaciones con las nuevas tecnologías, con nuestra historia, con nuestro recuerdo. Y supongo que, que habrán tenido, eh, lo medirán, mucho impacto cuando cuelgan fotos o cuando cuelgan sí. eh, proyecciones audiovisuales que, donde se ve evidentemente cómo ha cambiado esta ciudad. Sí. Supongo que tendrán ustedes, y particularmente eh, como director de la cátedra, auténticos tesoros ya recopilados. Vamos a ver, el, sobre todo sobre todo los, los tesoros tienen que ver... Fíjate, el, el, nosotros tenemos uno de los archivos históricos más ricos de, de la Comunidad Valenciana y de, y de España, ¿no? Por razones de, de antigüedad, como es natural, ¿no? De las actas municipales de, desde el siglo XIII. Pero a nosotros lo, lo que nos interesa es lo que no está en los, en los archivos públicos, ¿no? Es decir, porque lo que está en el archivo eh, eh, ahí está y está bien, bien cuidado, ¿no? Lo que nos interesa son los archivos privados. Nos interesa, por ejemplo, eh, mira el, el, por decirlo gráficamente, la, las cajas de membrillo. Ahí están los tesoros de la ciudad. no Es decir, la, la caja de membrillo eh, uh -huh. eh, que tiene una, una familia donde están las uh -huh. fotos más antiguas y el carné de, de la mili del bisabuelo. Y, y por cierto, muchísimas fotos mudas. Porque claro, en la propia familia ya no sabe quién es, ni, ni si está en Cuba, o en Puerto Rico, o en Filipinas, es decir, no, no saben nada de la foto. Yo, yo a veces en, en, en el álbum, o en la caja de membrillo de, de mi familia, he visto fotos que nadie me ha sabido explicar, y, y, y supongo que es una fábrica importante, supongo que, pero no sabría decir uh -huh. nada, ¿no? Son esos eh, tesoros, Miguel, pero también te, te he llamado, te he llamado porque además de ser el director de la cátedra Pedro, Pedro, Pedro, Pere Ibarra, has formado parte del jurado del Premio Nacional de Periodismo Cultural de este año. Que ha ido a parar eso un poco lejos de aquí, ¿eh? a un periodista gallego. Todo sí. un honor, ¿no?, formar parte de este, de este sí. jurado. Bueno, lo, lo cuento como, como la casualidad de que este año le correspondía a la Universidad Miguel Hernández uh -huh. y no han encontrado a nadie peor que yo para, para ir allí. ¿no? Para Siempre ir con humildad. Sí. No, bueno, es, es verdad, es, es un premio... Es un premio muy importante desde el punto de vista no, no solamente por la cuantía económica que no está nada mal sino por el, el reconocimiento que significa sobre todo a una trayectoria de, de un amplio recorrido ¿no? eh, por ganó un periodista gallego, pero uh -huh. puedo decir que, por ejemplo, periodistas como Ramón Lobo o periodistas como Alex Grigelmo, con trayectorias tan, tan, tan importantes, pues eh, se, se perdieron a la primera, a la segunda, a la tercera votación. ¿no? Sí, evidentemente un honor para para mí, desde luego, y por representar a la Universidad de Miguel Hernández. Pues Miguel Ors, muchísimas gracias y que siga, que siga trabajando, eh, realizando ese trabajo de recopilación en la historia local. Muy bien, muchísimas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Octubre es el mes de la ortodoncia invisible en IMED Dental. Contrata tu tratamiento durante este mes con un 15% de descuento y consigue tu mejor sonrisa con los alineadores invisibles. IMED Dental te ofrece la seguridad y comodidad de un entorno hospitalario. Solicita una cita gratuita en dental.imedhospitales.com. IMED Dental, Odontología Hospitalaria.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 Piénsalo dos veces antes de entrar en la casa del terror de la Yub En su jardín con lápidas vivientes O en sus pasillos llenos de trampas y sustos Del 1 de octubre al 2 de noviembre Ven a la Yub y pasa miedo, mucho miedo Todos los horarios en tecelalyub.com Asústate al estilo Elche Comercial persianera Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje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 Estamos ya en los últimos minutos del programa La Glorieta, que vamos a dedicar a la música de la efemérides, porque hoy cumple años el gran compositor español Alberto Iglesias, reconocido internacionalmente por esos numerosos premios Goya, ya que ha recibido por las bandas sonoras creadas para directores como Julio Meden o Almodóvar, y nominado además al Oscar por El jardinero fiel o Cometas en el cielo. Me voy a morir de tanto amor es la melodía que compuso para la película Lucía y el sexo. ¿La recuerdan? Magnífica, sensacional banda sonora compuesta por el gran Alberto Iglesias. Ya lo saben que hoy cumple años reconocido internacionalmente por todos los premios que ha recibido a su obra. Premios Goya y además ha estado nominado a los Oscars. También cumple hoy años, cambiamos eh, totalmente de estilo, el cantante, músico y compositor gaditano Carlos Chawen Estudió psicología y creo que le ha servido mucho para escribir sus canciones. Resaca esta mañana y una resaca de pasarme de ti Me entra frío en el porvenir No tengo abrigo ni y cierro, La ventana No tengo fe en el exceso de ganas No tengo ganas de hacerme el café Ya he destruido el castillo de arena Con el fango me he hecho una muralla en la piel. Estoy pensando en musas y arañas, a ver si alguna deja de tejer. Y confeccionas un jersey de lana para en invierno tenerme algo que poner. Y no me eches de menos el recuerdo. Un veneno. Yo vivo en la soledad. Con tanta gente. Que me da miedo. Siempre nos quedará. Un alto el fuego. Y una bandeja de plata. Y un mar de cristal. Y un par de besos. Ante el espejo. ...y un rostro nuevo, como zapatos viejos. de carne. A caramelo se va el último tren. Hay una fuente y detrás hay una serpiente. Y entre tus pies se va perdiendo la tarde. ¿Quién está turista buscando una playa? Cógeme del bolsillo azul un papel. Me he enamorado de la chica de ayer. Detrás del grifo tienes una raya y tu carnet.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 Rostro nuevo como zapatos mi culo con el cantautor gaditano ponemos el punto final al programa La Glorieta son las 10 y 58 minutos volvemos mañana martes ya saben que hoy hemos tenido a la plataforma de la dignidad por la geriatría a usuarias del centro de salud del Toscar quejándose por la falta de pediatras también acabamos de entrevistar al historiador Miguel Ors por esos 10 años que ha cumplido la cátedra Pedro Ibarra ...de la Universidad Miguel Hernández... ...y también hemos entrevistado a la profesora de filosofía... ...del Joanot Martorey en Carna Díaz... ...por ese premio nacional que han recibido... ...gracias al proyecto pedagógico... ...en defensa y educación para la promoción... ...de personas con conciencia... ...y con compromiso social de erradicar la pobreza... ...para el desarrollo... Y nosotros ya saben que mañana, martes, por ser martes, ya tendremos tertulia política para analizar toda la actualidad local. Ahora ya les dejamos con Rosa Lucas para que esté, como siempre, entre amigos.